El gusto de recibir nuevamente reencontrarnos con nuestro compañero guillermo Maccio demógrafo que muchos de ustedes esperan en sus columnas Buen día guillermo un gusto recibirte Igualmente para mí buenos días un saludo afectuoso a toda la audiencia y destacarte para mí es un enorme privilegio tener esta oportunidad de comunicarme con ella bueno para nosotros escucharte cómo se ha portado la lluvia por allá donde estás y Estoy en, en Colonia Valencia, en uh -huh. departamento de Colonia. Inestable, no ha caído muchísima, pero es variable el tiempo. Igual que no, acá. No. Sí, no, es es un verano lluvioso, con mucho calor a veces y con lluvia en generalmente. Pero está pasable. Bien. Eh. Hay muy poco movimiento en la ruta. Ajá el país se ve que está paralizado sí, sí, está todo muy bastante quieto, ayer sabes que sí. iba en el ómnibus, como yo vivo en el oeste de Montevideo, en la zona de la Teja eh, me acordaba pensaba en este diálogo que íbamos a mantener contigo, porque pasé por Capurro y veía a los trabajadores este en los en las obras ahí que se están haciendo para el tren de UPM, que, y vos elegiste como título de la columna de hoy, Adiós Capurro Adiós Capurro Sí, no es una despedida, sino un, una despedida con dolor, porque desaparece un barrio que supo ser residencial de alto nivel. No es casual que en Avenida Graciada, casi vuelva a Artigas, está la residencia nada menos que de la embajada argentina, ah. porque en otra época fue un barrio de alta jerarquía. Sí. Y eso hoy, guste o no, muere. Muere porque ahí se establece la terminal portuaria exclusiva para la carga de pasta de solulosa que viene por ferrocarril. No se sabe con qué frecuencia de la planta que está instalada orillas del Río Negro. Entonces es muy doloroso percibir el daño urbanístico, el daño demográfico, el desalojo perverso que una industria que no tiene escrúpulos destroza un barrio tradicional de una ciudad capital como Montevideo. Entonces, yo quería destinar este este esta audición a denunciar eso, a mostrar los efectos perniciosos que ocasiona y cómo se va a desvalorizar Toda esa preciosa zona que está sobre la bahía de Montevideo y sus alrededores. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué decirle a la gente que dice, bueno, pero esto es progreso, cual, cada obra que se hace siempre requirió cambios en los barrios y nunca se construiría nada, ese tipo de cosas, esto da trabajo? No, esos son lugares comunes que con los cuales yo discrepo. Los cambios son para mejorar la condición de la vida de, la, de los ciudadanos, no para empeorarla, no para desalojarlas. Simplemente es un acto de prepotencia empresarial que ocupa, va a construir un muelle exclusivo para atracar sus barcos y cargar su producto. Y entonces, como la población estorba, se tiene que ir para afuera. Es una lucha entre el capital inescrupuloso extranjero y una población civil que no tiene un respaldo y un apoyo del Estado al cual pertenece. Es mucho más complejo que si viene trabajo no viene trabajo. Ese, ese razonamiento no lo comparto. La gente quiere vivir cada vez mejor, más cerca de la naturaleza y no ser desalojado de lugares privilegiados. Y Capurro es, bien o mal, un lugar privilegiado. Lo fue, lo fue, fue un barrio de alto prestigio, superados por otros de mayor prestigio. Pero eso no quiere decir que no sea un barrio residencial. Entonces, por eso el adiós Capurro, porque se va a convertir en un puerto exclusivo de una empresa extranjera exportadora de un único producto, que es la pasta de celulosa. Simplemente porque además la frecuencia del movimiento ferroviario va a ser inhabitable el barrio. Se convierte en un barrio contaminado que desaloja la población y todo lo que esté a su alrededor. Hay que imaginar los trenes trayendo permanentemente cada una frecuencia de dos tres horas eh, cada día día y noche trayendo pasta de solulosa para cargar los barcos que van a ir directamente a la a las manufacturas en la en los a los puertos de destino que están en Finlandia y en otras partes no es una destrucción total de una forma de vida es Dios Guillermo, ¿y cuál hubiera sido la alternativa para esto? Y vos que has andado por el mundo, que conoces casos de, de situaciones de construcción de proyectos así, que se dice que en principio acá se había manejado que hacer un trazado que no invadiera así Montevideo, ¿no? Claro, claro. Eh, hasta ahora impacto nefasto en el medio ambiente de las pastas, de las papeleras de la productora de, de celulosa no se notaba porque los puertos de salida están en Fraiventos uno sí. y en el puerto de Conchillas el otro, sí. que son lugares con Conchillas en su lugar desolado, que la población que, que está afectada no tiene más de 5.000 habitantes es una ex antigua colonia inglesa de extracción de arena Y el puerto, que yo lo conozco muy bien, está a dos kilómetros del pueblo, con lo cual no afecta ni en la circulación en el pueblo, ni la vida del pueblo, ocupa poca mano de obra y pasa disimulado. Hay que ir expresamente al puerto. El otro puerto, el de Fraidentos, que un brazo alejado de los frigoríficos, que tampoco afecta mayormente y tienen muelle de atraque exclusivo para los barcos de transporte de celulosa pero este entra al corazón de Montevideo afecta a un barrio residencial y su entorno y para peor es una de las entradas principales ferroviarias y carreteras de la ciudad de Montevideo todo el tránsito de que llega a Montevideo del oeste del norte del país va está cerca de ahí, entonces ese es un barrio que va a ser progresivamente desalojado y va a quedar como un portuario exclusivo porque el movimiento de trenes para cargar barcos es sumamente intensos, que son bar que son trenes de 20, 30 vagones, con lo cual no es un trencito que cruza la vía sino que hay interrupciones permanentes del tránsito que conecta con la salida a Montevideo, con el cerro de Montevideo y con la parte norte. Entonces, este es una, una transformación importante para la vida montevideana en un amplio sector. Va a significar progresivamente un desalojo de la población para otros lugares. Por eso adiós Capurro, porque Capurro quedará como parque y como antiguo barrio residencial en el recuerdo. Mm. Simplemente así. No es que yo sea un adivino ni un pronunciador de males. Simplemente es observar y estudiar la realidad y compararla con otras realidades. Mm. y Por, por... eso... ¿Por qué eh, se toma este camino con el costo político que eso puede conllevar, con los perjuicios? Eh, Porque esto viene de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? ¿Por qué no se pudo optar por, por un trazado, aún dentro de ese modelo que es cuestionable, ¿no? De las pasteras, en fin. Pero ¿por qué eh, no se tomó un camino, te parece que podría ser más inteligente, evitando estos costos? Porque... Hay una subestimación grosera del poder que tiene el gran capital internacional al cual un país débil como el Uruguay, con una clase política muy poco cultivada, muy poco elevada, muy mediatista, muy electoralista, no es capaz de oponérsele. Porque la clase política uruguaya es oportunista y no tiene un futuro para el Uruguay. Una de las, de las grandes falencias que tiene la clase política del Uruguay contemporáneo después de Valle y Ordóñez es que no tiene un plan de futuro a largo plazo para el país. Es mediatista. Y entonces las empresas que tienen un enorme poder de soborno y negociación hacen lo que quieren con el Uruguay que es lo que han hecho hasta ahora uh -huh. simplemente el Uruguay que que se llamaba el, se llamó el río de los pájaros pintados, hoy no tiene pájaros, hoy uno viaja de Montevideo a Salto y no ve pájaros porque los pájaros no tienen dónde posarse porque adentro de los montes de Eucaliptus es imposible penetrar por la proximidad que hay entre una planta y otra y además no hay comida y no hay cómo nidificar. Entonces los pájaros se fueron. No hay más pájaros. Uno antes veía bandadas de decenas de pájaros, de golondrinas, de todos pájaros de estación o de no ninguno. Estoy aburrido. Los únicos bichos que hay en los montes de eucaliptus en todo el Uruguay son los murciélagos. Los murciélagos son portadores del virus de la rata. Por eso mueren tantos caballos con rabia, porque los murciélagos que duermen en los eucalipticos, el único bicho chupa la sangre de los caballos y le transmite rabia a los caballos. Es cuestión de viajar y mirar el Uruguay cómo está desprovisto de pájaros, los pájaros no están más. Las aves migratorias como las golondrías cambiaron de rumbo y van. Cuando migran no pasan por el Uruguay. Se acabaron los nidos, no ven unos nidos en la carretera. Yo viajo frecuentemente por el litoral uruguayo y me canso de mirar. Entonces hay consecuencias no previstas por una forestación de una sola de una sola especie botánica, que es el eucabritu, que es el peor hueste de aves, porque es una planta importada de países desérticos como Australia, donde los pájaros no neifican, y acá tampoco. Entonces, hemos creado en el Uruguay un desierto verde, Y eso desierto verde se va extendiendo con el sistema de transporte que se ha impuesto por el poder económico, mucho más poderoso que el poder y la conciencia política, a la vida urbana, en este caso Montevideo es el afectado. todo no es esto, simple como eso. todo esto está Hablamos unido. tanto de capitalismo, capitalismo, pero lo tenemos en casa y no nos damos cuenta de que lo tenemos y que todo lo que criticamos del capitalismo lo tenemos y lo toleramos. Uh -huh. Y el gobierno del Frente que se caracterizaba por ser un, un partido político con ideas intermedias, e relativamente anticapitalistas, sucumbió ante el poder del capitalismo sin chistar. La Ley Forestal, que eh, la Ley Forestal que rige todo este régimen que fue aprobada el 28 de diciembre de 1988, en la primera presidencia del presidente Sanguinetti, fue aprobada, que ni siquiera fue escrita por legisladores uruguayos, hay que decirlo, fue escrita en el exterior, fue aprobada por unanimidad en el poder legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y repito esa ley no fue relatada por legisladores uruguayas y es consecuencia de lo que se llamó el pacto del club Gabal hubo legislador yo he leído el diario de sesiones de la Cámara de Diputados y muchos diputados dicen yo no estoy muy de acuerdo pero la voy a votar porque tengo entendido que fue aprobada por las tres fuerzas políticas en el pacto del Club Naval. Quiere decir que la historia viene de lejos y a dar la vuelta va a costar muchísimo esfuerzo y va a devorar a generaciones de uruguayos gobernando el país como se le da la gana a ellos. Simplemente así. Hay que decir las cosas claras y contundentes para que la audiencia, respetuosa y atenta, tome conciencia de lo que pasa. La ley forestal es inmodificable. Hemos propuesto en el movimiento ecologista abrir por lo menos una moratoria para que la ley se deje de aplicar durante un cierto periodo, reabriendo una negociación. Ningún legislador ha abierto la boca. Bien, Guillermo. Es la realidad que estamos viviendo. Exactamente. Sí generó la organización de algunos grupos pequeños de vecinos afectados, ¿no? Pero insuficiente para frenar esto. No, insuficiente porque... ¿Qué les quedó, qué les quedó a los vecinos? Irse porque el gobierno no hace nada porque la autoridad política o municipal no hace nada. Porque además la autoridad municipal en esta materia no tiene injerencia. Porque claro. está por encima, porque es un decreto de presidencia, es el poder ejecutivo el que decide estas cosas. Claro, podría ser fuerza que... igual un poquito, ¿no? Eh, podría ser si siento... fuerza un poquito, podría Eh, sí pero estamos hablando de la misma de la misma bandera claro, claro simplemente estamos hablando de la misma bandera y de la misma dependencia uh -huh. son son tenemos autoridades que son subalternas a un poder transnacional que emana de una ley que es manipulada en un periodo oscuro con condiciones que son si uno, lee, si uno lee la ley forestal del Uruguay, se le paran los pelos de punta porque el Uruguay renuncia, por ejemplo, a que cuando haya conflictos, los conflictos con las papeleras se, se disputen en la justicia uruguaya y vayan a tribunales internacionales donde el Uruguay tiene fuerza. Entonces hay renunciamiento a la soberanía nacional en la propia ley y eso no está puesto en la agenda política para modificar el régimen. Muy bien. Guillermo, para redondear, antes que, que quieras decir algo, al final te queremos hacer escuchar un saludo, como siempre está el firme Cecilia escuchando y nos envía este mensaje. Hola, buen día. Bueno, para dejar un abrazo afectuoso a Maceo, qué lindo escucharlo. Y creo que el que ha recorrido el mundo, eh, referido a todo este tema del de tren y de cómo va a cambiar Capurro y otros barrios de Montevideo, creo que lo inédito, lo increíble es que un gobierno ceda el tren estatal a una multinacional. Eso creo que es lo insólito y lo segundo, que no pasa en ningún lugar. Y bueno, lo que tampoco pasa en ningún lugar del mundo es que el tren entre por las ciudades se atraviese ciudades y pueblos. Eso, con ese riesgo, no se concibe en ningún otro lugar. Bueno, un abrazo y gracias a la radio. Quería agregar sobre el tren. Sí. El tren va a ser de carga de carga exclusivamente y va a ser manejado por la propia empresa. Es decir, es un anexo a la empresa. La, la, la logística del tren es una logística de transporte de pasta de celulosa. Entiéndase que no es el ferrocarril del Uruguay, sino el ferrocarril de la empresa Eh, papelera. Uh -huh. Está claro eso. Y no tenemos ni noción de la frecuencia ni la ni los recorridos ni nada de eso. Entonces es un anexo, una herramienta de transporte de pasta de celulosa. Alguna vez quizá sirva para transportar otros productos y hasta eventualmente pasajeros. claro Pero no va a ser lejos de que eso sea el centro de la actividad. No va a ser el centro porque además la capacidad del tren tiene que ser suficientemente grande para cargar barcos transatlánticos que van a navegar 10.000 millas, 10.000 millas en la distancia que hay de acá a Finlandia. Imagínense esos viajes cargados con pasta de celulosa. Entonces no tenemos idea del movimiento portuario que va a haber. Es una cosa imponente y no descarto la posibilidad de que también ven pasta de celulosa del sur del Brasil o, o, o madera donde también hay montes de las papeleras en el sur de Brasil porque he visto camiones cargados de maderas bajando del sur de Brasil al puerto de la paloma tan donde hay un punto de acopio de madera brasileña de papeleras que están instaladas en Brasil, en el sur de Brasil Muy bien Guillermo, para el cierre te sumo mensajes de Gerardo y Alicia, dice fraternales y muy agradecidos saludos por tus clases magistrales dicen Gerardo y Alicia y Mariano Gravina desde Aiguá dice buenos días al demógrafo Mació y compañeros de la radio muchas gracias por esta magistral denuncia de las consecuencias de las políticas de estos nefastos gobiernos. Dice Mariano, desde Aiguá, departamento de Maldonado, ¿no? Ha dicho muy, sí, Esta es la ciudad más al norte de Maldonado, en la, en la punta de arriba. Ahí está Aiguá, es una preciosa ciudad de entrepaso. Exacto. Bien, Guillermo, tenemos que ir cerrando. Eh, ¿Vamos a hablar en algún futuro contacto contigo sobre la realidad de los puertos de Colonia, puede ser? Sí. Bien, bien. Queda pendiente eso para una próxima columna. Sí, yo lo, lo que quiero decir es que yo no quiero transmitir noticias desagradables. Lo único que quiero es despertar conciencia de lo que nos está pasando hoy, porque nuestro precioso país, por eso, porque es precioso, es apetecible, está en un lugar estratégico, en una latitud de un clima fantástico y la voracidad capitalista no tiene límites y la pasividad política y la indiferencia política de los gobernantes todos hace que este sea un momento oportuno para ser devorado por ese capitalismo. Hablamos del capitalismo como si fuera una cosa astrata y es una cosa muy concreta, muy tangible, que tiene bolsillos muy grandes, capaz de devorarse a un país como el Uruguay. Es muy importante ese concepto. Guillermo, un abrazo, gracias por bueno, estar con nosotros esta mañana, como siempre un gusto. Un privilegio para mí. Hasta la próxima. Gracias.